más o menos el rumbo que van a, que van a tratar eh, o va a llevar esta reunión para este, eh, la próxima reunión de paritarias y qué van a llevar desde la intersindical, la propuesta que van a llevar y van a escuchar al gobierno provincial. Escuchamos a Alberto Chirino de UPCN. La intención de hoy es justamente ya marcar un rumbo eh, para poder ir y sentarnos este, a escuchar al gobierno, eh, la propuesta que tiene. Este, pensamos que, que las expectativas en realidad de todos son, son muy importantes, puesto que obviamente las condiciones que se están dando desde lo económico y digamos en lo que tiene que ver con, con la inflación es este, de gran importancia, así que bueno, estas es un poco las cuestiones que vamos a empezar a discutir acá. Bueno, pero ¿cómo lo tomaron ustedes? Porque hubo dos rechazos por parte del Ejecutivo. Digo, primero era el 2 de agosto... Habían quedado, no se hizo, después ustedes hicieron como contrapropuesta el 8 de agosto, ¿no se le respondió? En realidad, este, este, eso, bueno, eso es una de las cuestiones que nosotros este, vamos a hacerlo directamente ya en el planteo de la paritaria, porque obviamente al no tener una respuesta oficial, eh, por ahí entendíamos que desde la subsecretaría de Trabajo tendría que haber habido un equilibrio en ese aspecto, pero bueno, vamos a, a plantearlo justamente también en esta reunión vamos a hacer una postura con respecto a ese tema, a los efectos que a futuro, obviamente, respetaremos lo que se firma en un acta este, que evidentemente se toma cuando se trata de una paritaria es un acuerdo paritario, por lo tanto, respetar de alguna manera las fechas o de alguna manera trasladar estas posiciones que toma el gobierno, o nosotros también podemos cambiar una fecha por distintas razones, pero por lo menos se trasladado para tener un acuerdo de las dos partes para que tengamos la fecha este, que sea a, accesible a, la, a, la, a, las dos, a las dos partes como correspondería hacerse. ¿no? Recién hablaba de rumbo, ¿cuál es el rumbo de la italia sindical para este, enfrentar esta nueva paritaria? No, no, o sea, digo marcar un rumbo es una forma de decir eh, de qué manera uno lleva las expectativas y de qué forma, este, obviamente, iremos a trasladarlo, eh, porque obviamente... Es, Tenemos de alguna manera una, una idea de que uno en la primera negociación en, este, en esta instancia no va a poder asumir este, el ok de entrada, seguramente eh, en cada una de las organizaciones tenemos nuestras este, mecánicas internas para poder este, tomar esa posición de aceptar o no lo que se puede ofrecer o también ¿no? lo que, va, eh, que pueda llegar a surgir de acá también una contrapropuesta que se aunan en alguna posición, por eso eh, hablábamos de eso de, de, cuando hablaba de rumbo, es tomar esa, esa, esa idea de que eh, en lo general en esta situación y en esta instancia consideramos que nos va a ser una posición de que terminemos este, en una primera negociación, o en nuestra primera reunión que vamos a tener el día 16. ¿Un horizonte del 15%? No, no podemos decir porcentaje, porque... Hoy por hoy, medir las condiciones, digamos, del, del, del, del bolsillo del trabajador es muy difícil cuando va al supermercado. Así que estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Una cosa es una estadística de lo que tiene que ver con, este, con la inflación tomada desde qué referencia y desde qué es lugar. Y otra cosa es la realidad que nos toca vivir a cada uno, cada día, cuando uno va al supermercado y va viendo cómo se van escapando los, los, los valores en relación al poder adquisitivo que tiene el trabajador. Bueno, usted... Ahí estaba la palabra de Alberto Chirino Hablando con Mauro Monteiro Nuestro cronista de exteriores Que nos traía esta entrevista sobre Los planteos de la intersindical Ante el gobierno provincial Estás al tanto Estás escuchando Radio Carmes